Hola, todos de todo lo que ha pasado. Está asesino. Cuando un la, en la que no está llevando a la que todo la para estar bien. La para que bien. para que nos sí, ayudemos con con otros, con ¿Y otros mami, que son que son españoles, que son salidos español qué que están aquí, que están aquí, que que están aquí, que están aquí, que están aquí, que están aquí, que están aquí, que estaba he no se que haya paz menos fatal si Que estemos en paz y que haya unidad sí. en el pueblo, que haya una integración entre las dos facciones. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias. Hasta luego.